Hola, doctor, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Valentina, ¿cómo están ustedes? Muy bien, aquí? muy buenos días. ¿Qué tenés para hoy, Daniel? Uy, fantástico. Bueno, precisamente, eh, como esta columna se especializa en fútbol, o, bueno, o apunta directamente a, al fútbol, y este fin de semana comenzó el fútbol, eh, comienza a rondar en la cabeza de casi todos, o todos los que intervienen, en la posibilidad del éxito. Y se me ocurrió enumerar algunos ingredientes necesarios para el éxito, porque para allí nos preguntamos qué es el éxito y podemos decir que es el resultado feliz de una acción o una empresa que se lleva a cabo, no estaría mal pensar así. También existen otras impresiones sobre el éxito que, por ejemplo, dice el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene eso lo dice Emerson, poeta y pensador estadounidense. También eh, Winston Churchill dijo que el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse, político británico. También hay otro que, en este caso más eh, rígido, dijo que no hay secretos para el éxito, este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Colin Powell, militar y político estadounidense. Y en el deporte de fútbol se podría decir que tiene que ver también con la dedicación, aprender y practicar durante tantos años y años, con la tolerancia a la adversidad, a las vivencias, y mayormente malas a buenas, con las cualidades, que es el carácter natural que lo distingue a uno, y con la suerte, para tener éxito, tenés que tener suerte. Un amigo mío y gran jugador y técnico me dijo un día, yo no deseo buena suerte, suerte se les desea a los mediocres. Esto era para acompañar cuando uno quiere reconocer a un conocido amigo que emprende algo, pero en el ámbito del fútbol sabemos todos y admitimos que existe y es un factor tenido muy en cuenta cuando creemos que se ha hecho todo y no alcanza para más. Claro que también existen las cábalas, eso de atarse una cintita roja a la muñeca, o besar la estampita del santo elegido antes de guardarla en el bolsillo chico del bolso, o poner fotos de los hijos entre la media y la canillera, o santiguarse y rezar en un rincón del vestuario, o salir último en la fila, o primero, y pillar con el pie derecho dando tres saltitos seguidos. O también las anécdotas que si se cuelan, las anécdotas, que tienen que ver en este caso con una que voy a contarte sobre un hecho local y comprobable, cuentan que esto ocurrió en un viaje de un equipo local cuando para jugar un partido por el ascenso a una categoría superior tuvieron que subirse a un avión. Comercial dicen algunos, militar dicen otros, rumbo al sur del país. El viaje transcurría con el pasaje, los jugadores y algunos más, La mayoría tranquilos y confiados en sus creencias, en Dios y los santos espíritus, en la Virgen, en los antepasados, y algunos no tanto. Entre ellos, un colorado mediocampista que no la llevaba tan bien y que en el determinado momento en que un compañero de asientos se levantó, no se sabe para hacer qué, el avión justo agarró lo que se denomina un pozo de aire y lo que significa... Al momento se escucha el grito de este gran jugador diciendo, Aldo, sentate que nos caemos. Por allá esta anécdota risueña, dice válidos. Sería bueno que recordemos que estamos hablando de fútbol, como también sería reclamar que quienes estén a cargo sean dirigentes conocedores de lo que la institución tiene y le falta que hayan hecho un gran análisis de la situación, que se hayan capacitado y tengan juventud y experiencia en dosis parecidas, la fuerza joven que aporte ideas frescas y el espíritu, y la fuerza activa y menos joven basada en la sabiduría de lo vivido que traen los años, derramado en gotas precisas y oportunas. También existen algunos otros ingredientes que componen la fórmula, si la hay, para pretender lograr el éxito. Por ejemplo, que quienes forman parte integrante de la conducción y preparación conozcan las necesidades a incorporar o tengan una idea plan y los métodos apropiados para satisfacer en tiempo y forma las carencias que nos separan del éxito. Primero y principal, la elección institucional, en dónde club, asociación, etcétera. ¿Con qué presupuesto económico fundamental para sostener la empresa? ¿Con quiénes? Cuerpo técnico, departamentos médicos, psicológicos, colaboradores funcionales, etcétera. Tiempo de trabajo, contrato anual, día anual, 5, 10 años. Estilo de juego reconocido por propios y ajenos. Jugadores características especiales, cualidades, identidad futbolística, pertinencia, etcétera. Tantas cosas en que apoyarse tantos ingredientes que contribuyen al único fin de ganar y tener éxito. Pero no es lo único, ya que como hemos hablado hasta ahora, están aquellos que eligen diferentes maneras de arribar al éxito perseguido, confiando, por ejemplo, en el conocimiento, mientras más sepan, más respuestas tendré a mano, en el tiempo de trabajo utilizado, más horas de dedicación laboral, más seguridad en el número y la calidad de los intervinientes, en el presente, tiempo presente, una larga y actual cadena de resultados positivos que avalen, o en el tiempo pasado, historia exitosa a través del tiempo, atesorada por propios y extraños que nos agiganta y nos hace de temer. Como verán, son diferentes y variados los ingredientes para el éxito. ¿Alcanzan? Por supuesto que no. Cada cual podrá mezclar sus condimentos a voluntad y criterio. Utilizar más o menos de las más variadas formas y sabores. Pero eso sí, si tienen la capacidad, fortuna o lo que sea de alcanzar el éxito, disfrútenlo no más por el camino recorrido hasta llegar a ese momento, quizá también por todo lo aportado para quienes estuvieron compartiendo la tarea, aquellos con menos protagonismo que los actores principales, pero tan necesarios a la hora de integrar su granito de arena y tan esenciales como el que más. El éxito es efímero, duda un instante, y parece mucho prepararse con tanta dedicación y sacrificio enfrentando tantos desafíos y dedicando horas y esfuerzos para disfrutar tan poco ya he sabido y debemos tener muy claro que no es igual para todos cada quien tiene su propia visión sobre el triunfo pero no por eso sus luchas son más o menos fáciles que el resto luchar por algo vale la pena, claro que vale la pena aún cuando el éxito no sea esquivo y se demore, aún cuando no le deja más aún así.